Calle 5 Oriente con 5 Sur, 714B, frente al condominio de Marín de p o v e d a Nos puede visitar, recuerde, 6 y 7 de marzo, a partir de las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Todo tiene solución, todo tiene curación. Llámenos al 99 326 38 13, 97 75 90 61 y verá cómo con gusto le vamos a ayudar. Tenemos la cura para. Para su enfermedad, tenemos la solución para su problema y tenemos la sanación para e s e envidia, esa maldad que está siendo víctima, usted, querido y estimado hermanito. Calle 5 Oriente con 5 Sur, 714B, frente al condominio de Marín de p o v e d a 6 y 7 de marzo, de 9 de la mañana a 10 de la noche, en horario continuado. Nos vemos, queridos y estimados hermanitos.